Y vamos a charlar unos minutos con la gerenta de, adjudica de adjudicaciones del IPAB, Erika Riboyra, que ha estado solicitada desde Radio Kermés, porque ayer a la tarde también estuvo charlando en tu tiempo mujer con Mari Servino. Erika, buen día. Pablo Cucharini te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Todo tranquilo acá. Erika, a ver, contanos. Eh, se abrió la inscripción para el plan Mi Casa, eh, viviendas sociales, que hace tiempo no se construyen aquí en la provincia y... Mucha inscripción. Sí, eh, ayer comenzó el periodo de inscripción, que comenzó ayer y va hasta el 30 de septiembre. Hemos recibido en el día de ayer eh, aproximadamente 8.963 visitas eh, a la página, personas que han ingresado y que han podido crear su usuario para luego completar la documentación eh, y los datos personales que son requeridos. Así que en el día de ayer... Hemos llegado prácticamente al 50% del padrón que tenía el padrón provincial que teníamos eh, hasta el momento. Esto es toda la provincia. Toda la provincia, exactamente. ¿Tenés algún dato de Santa Rosa? ¿O te... No tenemos hecho ah. los cortes por localidad todavía. Ah, ah, está bien. Eh, hemos, lo que hemos ido estado, lo que hemos estado haciendo en el día de ayer y vamos a estar haciendo por lo menos esta semana es monitorear que toda la gente eh, pueda tener acceso porque esto es fundamental. Sabemos que eh, estamos creando ciudadanos digitales, pero no todos tienen los medios o el hábito de utilizarlo, entonces tenemos que acompañar este proceso. Eh, si bien el uso de la tecnología es bárbaro, lo importante es que sea accesible para todos. Ah. Entonces estamos eh, junto a los distintos municipios y a las distintas áreas sociales de, de las delegaciones del IPAB trabajando eh, mano a mano con la gente, tratando de comunicarnos con todos aquellos que nos manifiestan que han tenido alguna dificultad, que no tiene que ver con el acceso, sino por ahí eh, la, la falta de experiencia, de costumbre, de hacer eh, formularios de este tipo. Mm. Entonces nos comunicamos con las personas, los llamamos, los vamos guiando en caso de que sea necesario para que puedan completar eh, su inscripción. Claro. Ahora estamos abocados a eso exclusivamente, aunque debo decir que, en función de la gran cantidad de gente que se ha podido realizar la inscripción, las consultas no han sido tantas, teniendo, no llega al 10% las consultas que tenemos con respecto al, al número de personas que pudieron concretar su eh, usuario. Ah, está bien. Eh, vamos a reiterar, eh, aquel o aquella que se quiera inscribir, eh, ¿cómo tiene que hacer? A ver. Bueno, para inscribirse lo que hay que hacer es ingresar a la página del IPAP. En la página del IPAP van a encontrar, eh, una, una, la primera parte les permite ya ingresar al, a la, la inscripción. Ahí van a encontrar también un video que es un tutorial sobre cómo se completa la inscripción y también van a encontrar un WhatsApp que es 2954-640960. A ese número se pueden comunicar si tienen alguna dificultad, nos escriben y nosotros les respondemos o los sí. llamamos en caso de ser necesario Y también tienen la posibilidad de sacar vía online un turnito para que los ayudemos. Entonces nosotros los llamamos y, eh, y los vamos guiando. Como es muy simple la, eh, la herramienta, es como muy parecida a una red social. Ah. Entonces es muy simple completarlo. Y por ahí lo que falta es explicarle, bueno, apretan tal cosa o por ejemplo dónde encuentran el número de Quill. Es muy sencilla la ayuda que la gente necesita, que tiene que ver más con la práctica que otra cosa pero realmente hemos tenido muy muy buena experiencia con esto de la, de la inscripción online. Eh, ¿La página estará disponible hasta cuándo, Erika, la inscripción? En principio hasta el 30 de septiembre. Ah. Digo en principio porque bueno, eh, hay gente que está necesitando realizar una declaración jurada, por ejemplo, y hemos estado en contacto con, algunas de, eh, con algunos eh, registros civiles y jueces de paz en donde nos están diciendo que por ahí, eh, en función de la demanda, eh, se les están acercando las fechas al límite, pero que la gente se quede tranquila porque la prioridad es que se puedan inscribir. Así como decimos que estamos acompañando a todos aquellos que necesitan alguna ayuda por ser una herramienta digital, si es necesario también vamos a estirar el tiempo de inscripción para que todos puedan completar su inscripción. Erika, ah. eh, ¿esperan ustedes nuevas familias inscriptas eh, que no las tengan registradas de esas mil y pico que hay? ¿O... Eh, 12.000 no? son, que tenemos actualmente. Sí, nosotros esperamos que haya nuevas inscripciones. Mm. Tengamos en cuenta que eh, habitualmente se inscribía, eh, todo, el, todo el año teníamos inscripciones abiertas, y nosotros desde marzo, que comenzamos con todo este tema de la pandemia, las inscripciones han dejado de ser una actividad prioritaria, eh, básicamente porque teníamos todo este proyecto en marcha y eh, eso hizo que hace un tiempo, ya unos meses, que no se venían realizando inscripciones. Mm. Y además el tema de que no se habían anunciado planes de vivienda, había mucha gente que decía, uy, nunca me inscribí, tengo que hacer esto, y estaba pendiente. Ah. Y por supuesto que hay muchas familias que eh, han ido modificando su conformación familiar y también... Eh, se, se tienen que inscribir porque no lo habían hecho. Claro. Eh, el colectivo Trans Travesti eh, aquí de la provincia de La Pampa está eh, reclamando que el Estado garantice acceso a viviendas. Eh, ahora se lanzó este plan. Eh, ¿Hay alguna respuesta para ese sector? En realidad nosotros eh, no tenemos una, una legislación que nos dé A un porcentaje específico de viviendas para este colectivo mm. eh, Pero eh, eh, para nosotros de alguna manera están en igualdad de condiciones que el resto Y recordemos que el, la condición para poder inscribirse a las viviendas es conformar un grupo familiar sí. Es decir, ser una persona que tenga hijos Y por otro lado estar casados si no tenés hijos Bueno, si reúnen estas condiciones se pueden inscribir Y el acceso a vivienda va a ser, en el caso del mi casa 1, eh, perdón, del mi casa 2 va a ser por sorteo, que es lo que le toca a la ciudad de Santa Rosa, que es por sorteo. O sea que estaría eh, garantizado en igualdad de condiciones el sorteo siempre y cuando reúnan la condición. De ser un grupo familiar. Ah. Eh, ¿Está eh, proyectada alguna fecha más o menos de estas viviendas? Eh, eh, los plazos, digo, primero la inscripción decís que va más, más o menos hasta el 30 de septiembre. Eh, ¿Está estipulado más o menos que se entregarán que el año que viene las casas ya? El año que viene sí o ah. sí. Ah, ah, está bien. Sí o sí. Está, está. Sí por los tiempos de construcción. Claro, sí, sí, sí, sí más vale. Este, y el sorteo se realizará ahí cerca de, de la entrega, como es habitual que se hacía. Exactamente, mm. sí. Recordemos que en este plan de vivienda una de las cosas que ha pedido el gobernador que se incorpore es el ahorro previo, eh, que en algunos planes Fonavi existía, pero en, est en estos va, va a estar presente el ahorro previo, sería que una vez que la familia es adjudicataria comienza un periodo de ahorro y ese periodo de ahorro lo que hace es asegurar que eh, esa familia eh, va, va a poner su esfuerzo económico en esa vivienda. Ah, claro. Sí. Y, tenga, y otra cosa que es importante es que este es un plan provincial, o sea, no es un plan nacional que uh -huh. en los cuatro años anteriores nosotros no tuvimos uh -huh. ingresos de nación para la construcción de vivienda y esto es un esfuerzo que hace la provincia de La Pampa para la construcción de mil viviendas en todo el territorio pampeano. Claro. Es y esto es posible sí. porque... Eh, los pampeanos que tienen sus viviendas sociales están pagando su casa. Hay mucho por hacer todavía, pero solo es posible la construcción de viviendas si aquellos que ya han sido beneficiados con una vivienda social hacen sus pagos correspondientes. Claro. Eh, se espera que el Gobierno Nacional este, le entregue cupos de, del famoso Fonavi a la provincia de La Pampa, bueno, a todo el país, que vuelva al Fonavi que estuvo suspendido, como decías vos, durante los últimos cuatro años. Sí, por supuesto. Nosotros eh, los, los pampeanos sabemos la importancia que ha tenido el FONAVI en el desarrollo y en la calidad de vida de los pampeanos, y por supuesto que buscamos que, que exista nuevamente este plan para la provincia de La Pampa, y me parece que es sumamente importante que a pesar de, de la situación eh, de pandemia y la crisis que estamos pasando, el gobierno provincial apueste a, a este esfuerzo económico, a la construcción de mil viviendas, que no es la cantidad que necesitamos, mm. pero sí eh, es un avance con respecto a no tener ninguna vivienda desde hace tanto tiempo. Claro. Eh, bien, Erika, no sé si quedó algo que nos quieras eh, agregar, si no, gracias por estos minutos no, con Kermes. Eh, agradecerte a vos y transmitirle a todos los que nos están escuchando que si hay alguna inquietud, alguien no está pudiendo tener acceso que nos ponemos a disposición desde las líneas de comunicación que les decía anteriormente, para ayudarlos a que puedan realizar su inscripción. Bueno, eh, muchas gracias, eh, Erika. Gracias a vos, Pablo. Eh, bien, eh, la gerenta de adjudicaciones del IPAB. Eh...